Fui muy asociados. El calcio e associati. y el Y so. ya empezó. Fui muy asociados, ¿viste? ¡Tota, tota! Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast de fútbol y asociados. Ya estamos casi cerrando la temporada 2011, se vienen las partes decisivas en cuanto a lo nacional e internacional. Y bueno... Vamos a hacer entonces análisis principalmente de lo que ha pasado respecto al fútbol ecuatoriano. Y aquí ya se viene también para acompañarnos en esta tertulia. Nuestro querido compañero. Es una vida casi distinta en el planeta. Es algo que tiene más allá de las estrellas. Aquí estoy ya en full de asociados. Acabamos de empezar el programa. Claro, estamos aquí gracias al buen Metal War. Porque Metal War es aguante. Asesoría en software y hardware a la orden con Metal War. Así es, Metal War. Así es, así es, así es. Estamos también gracias al buen Electro Supply. de Disney. Eh, Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electro Supplies 096829096. Y estamos en fútbol y asociados hoy día jueves. Eh, tenemos bastante de que hablar eh, sucesos importantes sobre todo para el fútbol. Nacional para el fútbol ecuatoriano Lo que tiene que ver Lo referente al campeonato local Que ya está a punto de terminar Todo se está clarificando Estamos llegando al final Y lo más trascendente de la semana eh, Lo más Importante últimamente En torno quizá al deporte En general del Ecuador Es tener la liga una vez más En la cumbre del fútbol sudamericano eh, En la disputa De una final más Así es, eso es Edison. Vamos a ir con los titulares. La historia continúa, pero cambia el actor dos. Tiro de en la plaza. Liga finalista de la Copa Sudamericana 2011. Les vamos a contar lo que fue el partido por semifinales entre Liga y Vélez Sarsfield. También vamos a empezar a detallarles a lo que pueda ofrecer el futuro rival de Liga en estas finales de Universidad de Chile. ¡Wow! ¡Infotainment! Fechas 20 y 21 del campeonato ecuatoriano ya tenemos los equipos que descendieron a la serie B. Ya fue el final de la serie B, dicho sea de paso, aunque ya estaba todo dicho y planteado. Vamos entonces a hacer los resúmenes de las fechas 20 21 de la Copa Credife. Fórmula 1, tenis, todo eso y más lo detallamos en el programa que empieza a continuación. La vida y la sombra, la maldad fundida En el lado oscuro del animal denominado... Regresamos aquí en Fútbol Asociado Gracias al aguante de Metal War Metal War asesoría en software y hardware A la orden con Metal War Así es, Metal War Y como no estamos aquí también gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies El... Repuestos y el de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96 Una nueva batería, un nuevo cargador para tu computadora portátil, para tu teléfono móvil Las palancas para tu consola de videojuegos favorita, el Rock Band para el battlefield para todos los juegos que más te interesen y sobre todo las autopartes que no encuentras en el mercado local electro supplies te las provee 096829096 inmediato y garantizado soluciones electro supplies bueno estamos ahí proponiendo un tú a tú de rack de rack <ríe> nada no, de música rap del arte urbanos ya son, sonará algo de Chile, algo de Ecuador, obviamente, obviamente en, en, en este y en y en el próximo programa que hagamos como una previa a lo que serán las dos finales de copa sudamericana entre las U's, entre Así la es. U de Chile y la U de Quito, les eh, les proponemos eh, eso sí vamos a antes de, de empezar pues con, con el detalle del triunfo de Liga de Liniers vamos a Eh, les vamos a anticipar eso, no eh, para los programas siguientes vamos a tener un invitado extranjero ¿De un... para eh, Chile, po. pues para, para... para no tener que estar fijando las voces <risa> para no, no hacer esta Ese ridícula franceo, ¿eh? <risa> farsa, de... no, no, pues para hacer el programa un poco más plural e interesante, pues con las opiniones que nos va a traer nuestro amigo y compañero hincha de la U de Chile ah, allá desde Santiago. Bueno, eh, entonces el partido de Liga, una clara eh, victoria, inteligente victoria de liga en el, la cancha de Fortín de Liniers en el José Amalfitani, uno por cero frente a Vélez Sarsfield, un un partido que claro, o sea empezó complicado para Liga porque era lógico, era de esperarse que el cuadro de Vélez Sarsfield pues salga con todo el ataque, insista vehementemente buscar la portería contraria, y los primeros diez minutos al menos fueron de bastante susto para la U. Que claro, se fue estableciendo, viendo que de pronto la desesperación hacía que le falle la puntería al cuadro local y saliendo como es su costumbre, con un balón dominado, con un toque rápido y efectivo, y cediendo la, la, el balón a los que saben, ¿no? como González y Barcos, para crear pues el, el respectivo, eh, el, la respectiva zozobra en el área del cuadro argentino, y poco a poco se vio eh, un, una liga más sólida para atacar eh, hacia el final de la primera etapa, mientras que, claro, la de La primera media hora Había sido un vendaval del cuadro De Vélez Harsfield Sí, es Interesante ver además cómo resolvió Liga con Facilidad y con muchísima claridad Toda la La, la serie En Argentina me parece Que planteó un partido eh, Parecido al de Al de Quito No sé no Haciendo muy buenos cambios de frente, manejando el balón con los buenos elementos que tiene eh, y teniendo además un jugador como Clara figura, eh, val, valga la pena decir, Barcos fue el el hombre de la de, de la semifinal. No sé si tú opines de eso, junto con el volante X González y además, y bueno, tal vez más que X Domínguez. Me parece que fueron los tres jugadores más destacados de todas las semifinales, Edison. Sí, claro, el, Hernán, el caso de Hernán Barcos, bueno, aparte de, de hacer los goles, eh, ¿qué más no se puede decir? Es el goleador actual de, de la Copa Sudamericana. y Sí, su actuación destacadísima, un delantero que mete mucho peligro cuando recibe de espaldas el balón El rato que se da esa media vuelta, te llamabas X eh, González ha alcanzado el mejor su mejor nivel desde que está aquí en Ecuador Y vaya que lo hace a un momento bastante oportuno Y bueno, eh, hablando del segundo tiempo, pues de acá el gol de, de Hernán Barcos Un servicio de Ney Rascos si más no me equivoco. Media vuelta y para adentro. Y a partir de ahí, eh, Liga manejó, pero con una prestancia ya pasmosa este partido. Eh, jugó mucho con la desesperación del rival, que obviamente con este gol de visita se veía completamente complicado. En, eh, <ríe> Así es, fia. ¿qué más da? Bueno, loco, <risa> o sea, no, ¿quién nos aquí, va a que aquí recordamos que en este horario y en este medio no se aplican todas las restricciones del Consejo de Medios ni ninguna ese tipo de cosas. Sigue <risa> sí, bueno, ya hasta ya, que le va a pasar a la, la, la regulación. Eh. Hacemos de básicamente de regulación. lo que nos da la gana. Ni, bueno, ni con eh... hotel ni senatel ni ni nadie. Ni el dueño del medio, ni nada <risa> Si el dueño del medio somos nosotros <risa> Sí no, bueno, básicamente no. A Dios gracias, no tenemos censura Bueno, entonces vale, te estaba hablando de, de, ah, bueno, eh, hablando de Bueno, estábamos hablando del juego En el cual, claro eh, ya hasta se tornó un poquito aburrido Sobre el final de, del partido, ¿no? Porque era ver un, un cuadro Ya en, en, en Estado de impotencia Vélez sin tener mayor reacción cada vez eran más imprecisos al contrario de lo que fue el partido aquí en Quito donde hacían gala de buen toque del balón, aquí perdían con facilidad la bola, eh, poca puntería mmm, se iban quedando sin ideas y de hecho Liga en los contragolpes que metió casi hasta hace dos y tres goles recordando esa ese fallo terrible de Enrique Gámez en cuando, cuando recibe un balón completamente solo y, y no supo definir y de hecho hizo una jugada muy, muy Extraña. mala Un poco vergonzosa, pero bueno ya está, la, la, la idea es que Ligas se eh, impuso con mucha claridad en esta llave a Vélez Sarsfield, y es un justo finalista por, porque es un equipo que sabe cuándo golpear que hace gala sobre todo de, de experiencia y, y, y poco susto a la hora de enfrentar esta clase de partidos decisivos eh, sí, golpeando en momentos precisos y, y Llevando los ritmos del partido de acuerdo a lo que le conviene, de una forma muy inteligente llega Liga a la final. Muy, muy sorprendente fue esta semifinal. Yo digo sorprendente, sabes, porque esperaba algo difícil, realmente. Y Liga lo resolvió con una facilidad que a no mí, fue un a equipo me difícil, me parece, sino que ah, claro Liga con mucha inteligencia supo imponerse y parecer que Se paseó frente a Vélez Ángel, que diría. para mí fue un rival difícil. Digamos. Yo diría que se, se, se sintió mucho más fácil de lo que podría haber sido. Se esperaba, no sé. sí. sí o sea, en algo... cambio, el, el caso de la U de Chile es un cuadro que lleva treinta y pico de partidos invictos. Ya nos va a contar aquí nuestro amigo Felipe cuando lo invitemos. Eh, aunque, bueno, y pico no te va a decir porque... En Chile no se dice así. Bueno, hay que <risa> no decir cómo se dice también. ¿eh? Bueno, bueno <risa> más de treinta partidos invictos, loco. Y, y, y mostrando en cambio un fútbol eh, que la prensa especializada como somos nosotros. Bueno, no, en verdad la, <risa> quienes están alrededor de del periodismo deportivo y el fútbol sudamericano eh, versionan que es el fútbol más bonito que se ha visto en esta competición el que practica la U de Chile, un fútbol contundente ofensivo ¿sabes qué es lo eh, importante ese equipo? para beneficio de ellos, que me parece a mí de lo que le he visto jugar es muy sólido atrás ¿sí? es muy sólido atrás y eso ese es el tipo de equipos que le suelen complicar a la liga porque Vélez también jugaba bastante bien ...pero atrás no era tan fuerte, ¿no? En cambio, esta Universidad de Chile... Eh, ...ha pasado series con cero goles recibidos... ...como, por ejemplo, estaba viendo por aquí... ...esta serie con Nacional de Uruguay... Eh, ...no sé si quieras repasar tal vez cómo llegan a la a la final. Eh, sí, antesito de, de describirte este U de Chile... ...2 Vasco da Gama, cero... ...goles de Gustavo Canales y Eduardo Vargas un partido en que se impuso también claramente el cuadro chileno, sin embargo en los minutos iniciales sí yo creo que sí pasó un poquito de apuros esta defensa también hay que ver que el Vasco da Gama contaba con jugadores eh, realmente de cartel, no como Juninho Pernambucano como Alexandro que supieron como Jumar, qué buen apodo loco <risa> Sí. Hubiera sido <risa> hubiera sido motivo de varios chistes si es que el Vasco llegaba, pero bueno. Eh, sí, principalmente, hicieron yo creo que le hicieron pasar un poquito de nervios, pero sí, eh, la U de Chile se impuso con solidez también en este partido. 2 por 0 y bueno, con, con invicto de por medio llega a esta llave con liga. Ahora sí, bueno, vamos a repasar. Veamos eh. primero liga, a ver. Liga en la primera fase se había, se, se había enfrentado al Yaracuyanos Te acuerdas un equipo totalmente desconocido venezolano Empatando uno por uno allá y ganando... No, perdón, empatando uno por uno aquí en... No, allá fue Ah, sí, sí fue allá Empatando allá ajá, y ganando 1-0 luego en la Casa Blanca Ahí, Aquí decíamos de que uno. Liga no parece que va a llegar muy sí, lejos Sí, se le veía ¿sí? bien flojo la verdad Estamos es que, hablando bueno, del mes de agosto Hay que decir, no Liga todavía estaba con ese arranque de año que no fue muy favorable, ni siquiera en campeonato nacional, lo cual le ha, le ha, imp le ha impedido a la final acceder a justo a el disputar el título. ¿no? Para mí fuera favorito contra cualquiera de los que se ponen, pero perder partidos claves de impidio. Bueno, sigamos. Sí, y en esas épocas todavía estaban malas... Hablábamos de que mal. Liga no le veíamos un solo partido bonito hasta ahí. Sí, sí, de ahí jugaba Liga de Quito ante Trujillanos. Eh, resolvía 4 por 1 en, en casa y 1 por 0 de visitante, ganando con absoluta claridad 5 por 1 la serie. Los 6 puntos en el bolsillo. Así es. Eso en segunda fase. Luego ya vendría la fase de octavos de final donde le toca un rival realmente complicado, Independiente de Avellaneda, ganándole 2 por 0 en Quito, cayendo 0 por 1 allá en, en Libertadores de América en Un partido muy complicado en el que se vio bastante comprometida la, la estabilidad de Liga, ¿verdad? El tendría su escollo más difícil, a mi parecer, en lo que ha sido su camino hacia esta nueva final. En cuartos de final se enfrentaría a Libertad de Paraguay, ganando 1 por 0 en, aquí en la altura de Quito, empatando... Empatando la serie Libertad a su favor, ganándole también a Liga 1-0 allá. Se fueron a los penales, recordemos, que terminó esto 5 por 4 a favor de Liga de Quito y con lo cual clasificó a semifinales donde se enfrentó a lo que hemos repasado ya, a Vélez Sarsfield, ganándole 2 por 0 aquí en Quito y 1 por 0 ahí en Liniers, Es la primera vez que le gana de visitante a Vélez Liga. Así es. Eh, Recuerden que, que, que es la que primera re derrota que es endosa vélez en su propia casa frente a un equipo ecuatoriano. Ajá, eh, ya le había ganado. Es más, vélez le había ganado antes, más bien aquí a la Liga en. Sí. De hecho, en, vélez en, en Sudam en por sudamericana y. Vélez por es Estadón. uno de los equipos que más veces ha ganado aquí en Ecuador. De hecho. Sí. Eh. Le ha ido muy bien. Generalmente, Bueno, esta fue, esta no fue la ocasión. La U de Chile, pues, eh, empieza ganando 1 por 0 a Fénix y empatándose en, en casa y 0 por 0 en Uruguay. Ver que pasa, no recibe goles, ¿no? Así es. Pasa de ronda. Vence 1 por 0 y 2 por 0 a Nacional de Montevideo. Tampoco recibe goles. Así es. Eh, llegando a octavos de final, en los cuales... ...le vence 4 por 0... ...a Flamengo... ...allá en Río... Y, ...y 1 por 0 en Chile... ...tampoco recibe goles una vez más... ...de aquí el... ...la U de Chile... Eh, ...vence 2 por 1... ...a Arsenal de, de Sarandí... ...allá en el, en el viaducto... ...y... ...vence 3 por 0 en Santiago... ...aquí bueno, como vemos... ...se rompe el, aquello del... ...invicto en la valla, pero igual es aplastante la situación hasta aquí de la Chile. ganaba todos los partidos de Ude Chile uh -huh. como te dará ah no había tenido un empate pues con Fénix con Fénix cierto es así es y apenas un gol en contra y en estas semifinales empieza empatando en Río uno por uno con Vasco da Gama y gana dos por cero en Santiago Es yo yo recalco una sobre campaña, lo... pero sobresaliente la que ha tenido la U de Chile. Bueno, Liga también ha tenido una muy buena campaña. Digamos que bueno, es No llega la final, pero... Sí, sí, sí, más espectacular tal vez lo de la U de Chile porque Liga resolvió, sí. por ejemplo, ese emparejamiento con Independiente en la diferencia de goles, con Libertad en los penales. Eh, pero la cuestión de la U de Chile yo lo, A lo que quiero apuntar es Ver la solidez de sus números eh, Ver cómo es un buen equipo Para defender Para mi esa es, esa es La clave en la, de la que tiene que Cuidarse mucho Liga Porque si eh, Si Liga se desespera Por ahí al atacarle a este equipo Puede salir muy mal parada Porque eh, Hay mucha solidez Tiene ese buen portero, Esteban Condes, ¿no? Es eh. uruguayo. Eh, tiene entre sus figuras destacadas a estos delanteros. ¿Sabes que Estaba viendo esto de los goleadores, ¿no? Este Eduardo Vargas, que se supone ya estaría en Europa la próxima temporada de Ley, que es el goleador ahorita con ocho tantos. Segundo, este Hernán Barcos con siete, fíjate. Eh, y luego... No, bueno. Y luego, perdón. Vargas había anotado uno de los goles ayer, ayer fue frente a Vasco Y mira este Gustavo Canales Tiene tres tantos Luis Bolaños de Liga de Quito también tiene tres tantos Han tenido un Un despliegue similar Tienen jugadores eh, Destacados en, en todas las posiciones Será un rival yo creo A la altura va a ser un, Es una final eh, Bueno muy linda, muy atractiva Pronóstico reservado Eh, yo creo que bueno si si ponemos a analizar un poco de detalles digamos que Liga parte con ventaja en lo psicológico porque mientras esta es la séptima final que juega Liga en su historia y en los últimos y sobre todo lo más importante es que todo ha sido en los últimos tres años esta será la primera vez que la U de Chile llegue a a estas instancias mm. vamos a disputar una final Eh, sí. Entonces la experiencia corre del lado de Liga, pero bueno, la, los puntos de ventaja en, para la U de Chile radican en la espectacular campaña que ha llevado para, para acceder a este a esta final y, y en el hecho también que Liga ya empieza a reportar varias bajas, ¿no? En este en este día, por ejemplo, ya se conoció que la baja de Patricio Rutia, por ejemplo, de, y que a Miller Bolaño se se lo infiltraría con tal de que juegue a la final En una operación que no deja de ser riesgosa Como suele ser todas las infiltraciones A ver, ¿quién jugó infiltrado en, en contra Vélez? Fue... Mm, eh? Ayúdame Dios. Ay, sí ¿Fue el Equio o Barcos? No ¿Alguno de ellos fue que jugó infiltrado? Un extranjero O el Beto Araujo, no, fue el Beto Araujo Araujo, Araujo. creo que fue Así okay, es, fue el Beto el que jugó infiltrado y, y, esta, y esta suma de detalles de es lo que el, sobre el final está pesando a Liga en, en, claro podría, uh, podrías decir hasta en tono de burla no eh, ahí está quien mucho abarca poco prieta, ten para que te metiste pero la verdad o es a Liga está haciendo muy bien las cosas, está apuntando a todo tornear que está jugando y La desprolijidad con que arman los calendarios tanto la FEF como Conmebol está haciendo que paguen injustamente el estado físico de sus jugadores. Eso podría conspirar para Liga y bueno, también el hecho anecdótico que se vuelven a encontrar en una final Bausa y San Paoli, esta vez una final continental. Sin duda el técnico argentino buscará la revancha. Eh, ¿Cuál de los dos? <risas> San Paoli, el si técnico acaso. argentino San Pablo. Yeah, sí, claro. es, es <risas> entre los datos también simpáticos. Es que es, creo que es, eh, no sé si es primera vez, pero eh, a los años que dos técnicos argentinos se encuentran en una final sudamericana. Sí, de seguro busca reivindicarse. Recordemos, por si acaso, no se vayan a acordar que eh, San Pablo había perdido ante Baus a la final del campeonato nacional. Cuando dirigía a Emelec. Y bueno, Bauza que ganó con Liga de Quito el campeonato. Eso es. Eh, muy, muy interesante. Yo creo que algunos hinchas ecuatorianos de otros clubes dirán. Vamos la U de Chile. De Chile. Claro, <risa> o sea, eh, como está pendiente Los del, nacional, por ejemplo. De, del repechaje. Y digamos que nacional ahorita claro, parte como favorito. ya de eso vamos a hablar en el siguiente en el siguiente capítulo. Eh, sí, pues no queda de otra que apuntarle al, al, al equipo no ecuatoriano para la gente nacional, no hay de <risa> otra. Eh, por otro lado, digamos que, que si es que Liga gana eh, la Copa Sudamericana, el consuelo, el consuelo de tonto sería que prácticamente media serie A estaría en Copa Sudamericana 2012. Recordemos que se amplió los cupos, Para este torneo continental se van a jugar cuatro cada uno y si es que Liga llega a la final van a ser cinco incluyendo el de Liga. Así es. Bueno, ese sería el consuelo, pero claro, la gente de, de Nacional y bueno, Barcelona también aspira a eso todavía. Eh, espera pues poder disputar el repechaje con tranquilidad. Así es. En el cual igual ninguno de estos equipos partiría como favorito, pero... Bueno, bueno, eso es definitivo. Vamos a irnos con un tema, Acción Mutante. Eh, se llama la canción, es de una película que se llama Acción Mutante. Esta es de un grupo chileno igual que hace un rap. Se llama Armas para el Pueblo. Ya regresamos de aquí en Fútbol Asociados en un momento. <risa> Isso é futebol e associado. aquí en fútbol asociados este estamos de vuelta gracias a metal war porque metal wars serían software y hardware A la orden con metal war además estamos aquí gracias al buen electro supplies El electro supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 096829096. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, Electro Supplies, te las provee, era 096829096. Oye, por cierto, quería hacer una una corrección. Dime. <ríe> Cometí un pequeño grandísimo error este ¿En el arquero con... de la U de Chile. Mm, no, tal vez ese también no. También. Eh, ¿En qué no te cometiste el error? Eh, del, del, del, del tema que solté, porque eso era Def con dos, eh, Acción Mutante, pero este tema era de, es de un grupo madrileño, ¿no? Más bien de... Sí, está, de, hostia, estos no son de Chile. Sí, sí, sí, sí, bueno. Ya no ya sonó, ¿no? <risa> ya tendré dos canciones más para poner algo, algo, algo chileno y algo ecuatoriano. Y de todas formas el próximo programa también sí. lo haremos con, con, con música de, amb, de ambas naciones Qué pinta Chile, que España, qué bueno En fin Sí, eh... ya fue un error nada más, lo siento no En fin Johnny Herrera el portero del lado de Chile, ¿no? Mm, muy bien, ¿yo qué dije? No sé, pero no dijiste ese nombre Ah, Esteban Conde dije yo Sí, estás muy mal Bueno, vamos con las fechas de del fútbol ecuatoriano ¿Te parece prudente que arranquemos con lo que ha sido esta entre semana? Sí, ¿no? Tal vez Claro Bueno, eh, los partidos importantes, ¿no? Bueno, de hecho casi todos eh, La fecha 21 arrancó a mediodía Con asistencia de los chicos colegiales dados permiso, comillas para que vean este independiente versus Zimbabura uno por uno el partido eh, más que nada en esos momentos se convertía en la salvación del cuadro vallense Zimbabura el, el estaba obligado a ganar y a eso mismo salió un partido que que fue bastante entretenido, que tempranamente se puso en ventaja el imbabura con gol de Jonathan Hansen, que lo sorprendió Rivia bañándole de unos 35 metros, pero bueno, eh, el cuadro de Independiente me parece tiene un poquito más de cambios, y de la banca llegó el empate con tanto de Richard Rivia ese empate era suficiente para este cuadro, se salvaba ya del descenso. El Inbabura tenía que cruzar básicamente los dedos de que el Manta no se le ocurra ganar. Eh, me parecía poco probable por ahí que el cuadro atunero saque una victoria en Riobamba, pero sorprendentemente lo consiguió con tanto de Luis Escalada al minuto 55. Eso fue suficiente para que el cuadro de Manaví se salve, Inbabura condenado al descenso. Si sí, el Manta había tenido unas presentaciones erráticas últimamente... Eh, perdiendo oportunidades claras de gol para sentenciar y ampliar marcadores. Hace rato se pudo haber salvado ya este manta, pero había juegos en los que estaba empatando o incluso ganando y terminaba cediendo puntos inexplicablemente. Sí tenía A pesar una premio. Tenía una distancia preciable sobre Limbabura que trató sobre el final hacer un esfuerzo, pero si es que esa actitud lo hubieran puesto más tiempo en esta temporada, estábamos hablando de otro sitial para el cuadro norteño. Lastimosamente vuelve a quedarse la provincia de Los Lagos sin fútbol de primera división. Y así nomás. Y vuelve a ser ascensor el Inbabura, no ida por vuelta. Tal como en el 2007. Ajá, y no, no en ninguno de los dos casos... ...ha sido... ...de mayor cuidado... No, ...para prospera. su para ...bueno rivales, tendrá... ¿no? ...tendrá un interesante duelo... ...con el Valle del Chota... ...en el 2012... ...de seguro eso va a carriar público... ...verás porque... ...en el ascenso del Valle del Chota... ...se decía que a veces había... ...un público más o menos... ...que incluso se quedaba viendo... ...los partidos de Limbabura... ...se solía escuchar ahí a veces... ...en las radios... ...eh... ...de... ...cuando no había... ...cuando nos tocaba pues por... ...por el trabajo buscar el buen y de información acá eh, sí, eh, eh, sí sí sí va, va a ser muy interesante esto pero qué, qué pena no por la provincia de Imbabura bueno era era tú vives uh, tú vives o yo no y Manaví se queda con fútbol de primera división importante para la costa en general porque se, el próximo año se pintaba muy duro no solo hay tres equipos costeños y nueve serranos y dentro de lo que ha sido una tónica de dominio del fútbol de, de la altura en este siglo básicamente. Pues sí, en todo caso sorprendía como dices la victoria del Manta, pero para ellos de la definitiva y necesaria. El Deportivo Cuenca se enfrentaba al Espoli en Santo Domingo, el Espoli ya estaba descendido hace dos fechas. Partido que no interesaba en lo absoluto por porque... ah, Bueno, pero en todo caso lo gana el Cuenca 3 por 2. Los tantos fueron convertidos, bostece, bostece. dos por Federico Laurito al 42-49 y uno de Javier Robles al 59, esta que ha sido una combinación ofensiva de extranjeros. Lo malo es que por las cuestiones de, de los pases y la demora para hacer estas gestiones recién pudieron juntarse a media, a la mitad de la, mitad de, de la temporada, sí. básicamente. Sí, sí, fue muy tarde, pero es interesantísimo. Se va a ver qué pasa, ¿no? Es se que nota el, eh, que el, la gente del Cuenca de nuevo atinó, le dio en el clavo con los refuerzos extranjeros. Laurito tiene muy buen ofa, olfato de gol. Eh, tampoco, tampoco decir que es un fuera de serie, ¿no? Pero, pero ha, ha cumplido, eh, para es mí es... Un eh, delantero. Ocho goles en quince partidos, menos que jugó Laurito, creo que está bastante bien. Sí. Y... Acá le dan la victoria al Cuenca Y los del descuento había sido de Kijupangi y Nicolás Asensio Tal vez el último gol de su carrera el de Nico Asensio Sí, es probable que ya retire eh, Kiyupangi no sé si se quede en, en el Espoli Recordemos que es un jugador que podría reforzar muy bien Por ejemplo a los ascendidos de equipos de Ambato Es un buen prospecto, Carlos Quirupangui. No sé, y una en lástima, el en Espoli en los, en los números tuvo una campaña más que desastrosa. 31 puntos nomás, pero no es que jugaba tan mal, ¿no? De pronto le faltaba peso a ese equipo, era muy livianito. Y, y eso se paga en este en nuestro torneo. Bueno, en todos los torneos me imagino. Que y realmente es muy competitivo. Es interesante ver algunos de sus jugadores que... Tranquilamente pueden quedarse en primera militando en otros equipos. Poroso, por no, no es poroso, eh, Lenin, eh, Lenin poroso. Sí, Lenin porosos, no. El volante. Eh, es... Hay dos jóvenes para mí que, que actuaron sobre el final. Penilla, el caso de Cristian Penilla y Esteban Troy. Los dos Troya. Eh, Tro eh, seleccionados sub 17 uh -huh. para mí son muy buenos prospectos para que pueden estar en primera categoría tranquilamente. Por ahí el eh. que ponga el ojo se los puede llevar Porque le, le servirían Bueno En otro cotejo el Nacional derrota Este fue clave Nacional le gana 1 por 0 al Deportivo Quito Gol de Javier Chile al minuto 42 El Quito había saltado con Con suplentes Y en cambio el Nacional supo aprovechar esta situación y cosechó tres puntos que son muy importantes para cerrar, intentar cerrar el año sin quedarse con las manos vacías. Así es, el Nacional sabía que tenía que hacer su negocio, tenía que ganar, esperar un, una derrota de Barcelona que no era tan esperada ciertamente. Y hizo su negocio, yo le veo difícil que bueno... Ahorita está con la sartén por el mango en el caso del repechaje Pero en caso de que se tenga que jugarlo va, va a ser difícil Este cuadro alterno del Quito le dio un poco de problemas Sobre todo, bueno es que los, los alternos son los extranjeros Pues eh, Quito uh -huh. le puso a Lustiza, Córdoba Y que, carretera y, Sí, y, y gente que no más no es cualquier cosa Atajobone, Tajobone Entonces, por ejemplo que durante Bone, buena parte Bone del campeonato buena parte del campeonato fue titular también y estuvo titular e invicto no por nada es seleccionado Adrián Bone no es para nada mala la plantilla del Quito por ahí estuvo en, en el sector de, de, de los carrileros y contención línea de volantes, gente joven y y que hacía su debut, sus primeras armas en en el torneo. Así no, no fue un equipo tan malo, pero yo creo que entre un equipo que en todo caso si era emergente nacional pasó sobre todo en los últimos minutos un poco de problemas, va a ser difícil pues para, para los criollos el tema del repechaje, pero de todas formas sería un estímulo para... Para continuar con ese proceso de de, de jugar con, con chicos jóvenes y toda la cosa. De sacar para jugadores para inmediatamente venderlos a otros equipos. A otros equipos como... Incluso como locales. El... Como puede pasar o sea, sí. con Frickson Erazo. Esto, es, esto es, sí, esto es criticable. Por ¿no? Porque, claro, ya Frickson Erazo se lo da por hecho ya vinculado a Barcelona. Y no sé qué puedas verle de que se le pueda ver de buena esta situación del lado de Nacional porque bueno ya está que eso, que, que Nacional es cantera que saca muchos jugadores pero, pero no se beneficia armarle a los Nacional. otros no no no me parece ya por último ya que los vendas pero al extranjero eh, se supone que se está esperando la palabra de, de dirigentes de México se habla de Monterrey por ejemplo pero en los medios costeños sobre todo hoy quedó clarísimo que que, que Frickson Eraso está más que palabreado para llegar a Barcelona. Eso. La cuestión es que eh, Nacional, o sea, ni siquiera la cuestión de la venta a extranjeros, ¿no? porque, O sea, equipos de extranjeros, porque no se ven luego contrataciones, eh, que, o sea, se ven más bien contrataciones de emergentes. Bueno, eh, no se ve un recambio... Se supone que para mí sería buenísimo la, la idea de que se, se cerró la opción de compra de Juan Luis de Nangonó. creo que es se una se buena supone. inversión se supone pero a veces la, la dirigencia de Nacional se basa en muchas suposiciones, ya están dos dos que me parecen buenos prospectos Ríder Alcibar y Luis Bateoja eh, del mundialista sub-17 creo que es una buena adquisición Si es que vas a, a, a Contratar gente Gente de ecuatoriana Como es la disposición de nacional Pues que sean jóvenes me parece Que podrían rendir mucho más que Gente más rodada Y que de pronto hasta pueda tener su, Sus mañitas de ahí Y desestabilizar grupos y tantas cosas Gente fogueada Que van a foguear para luego Ojalá no vender aquí en, Otra vez a nivel local diría la O sea me imagino el sentido de la hinchada Sí, el Nacional, es... Porque mira ahora Edson Montaño es otro jugador que salió del Nacional y está ya en Barcelona Y llega a Barcelona eh, Claro, o sea Barcelona no tiene la culpa, ¿no? mm. sino mm. el Nacional básicamente, o sus dirigentes más bien Tiene el, tiene el billete Eh, veamos que hace Barcelona. Pues dicen de nuevo que están haciendo un, un interesante proyecto para 2012. ¿Se espera que así sea? Me parece, eh, que, me parece que más bien interesante pero mesurado. O sea, me parece que ahora sí se está actuando con... O sea, Barcelona está mostrando un sí. cambio interesante. Desde sí. la manera de rematar este año, aunque no consiga tal vez nada, pero eh, participando con mucha dignidad, con vergüenza deportiva y toda la cosa. Yo creo que ha hecho ver, partidos y ver, interesantes Y ver cómo, cómo se empieza ya a reforzar. Sobre todo me parece interesante de Barcelona que lo primero que está haciendo es buscar refuerzos en defensa. Un equipo sin defensa es simplemente un fracaso y ya suena por allí. El el hecho de Frickson Erazo ya es casi un hecho. Y lo de Jairo Campos es una posibilidad también muy grande de que vaya a Barcelona. Entonces yeah. eso sería una dupla espectacular no para Barcelona creo que es lo que claro necesita. la de selección a es. mí a mí parece es lo que principalmente necesita Barcelona está de la defensa. selección la sí. que terminó actuando en selección y, y, y déjame ya... decirte que en el caso de Jairo Campos bien podríamos ponerle la 3 porque a menos de que le estén ofreciendo un contrato buenísimo eh, yo no me iría de un equipo que que seguro tiene libertadores como el deportivo Quito pero debe ser un contrato muy bueno el que le ofrecen a campos en Guayaquil bueno y también estaría Vanguera y lo de Walter Ayovic que él ha manifestado bueno, él dijo siempre haber sido número uno barcelonista decía, número dos y estuvo en Barcelona número tres desde hace rato él viene manifestando la cuestión de la inseguridad en Monterrey y que él ya hizo una carrera ya que él ya ha ganado bastante disputando en el fútbol mexicano y con la camiseta del Monterrey Y hace no mucho Manifestó su intención de regresar al fútbol ecuatoriano Y se le había entrevistado recientemente Y pude escuchar que él dijo Sí, que tiene deseos ya de regresar eh, Por su edad Por lo que ya vivió y recorrió allá Por lo que ya ha conquistado Piensa que ya es tiempo de, de, de, de regresar por acá a Ecuador Y claro. con todo el entorno desfavorable y, y violento Que hay por allá ahorita en México Pues para él sería algo... Algo ya anhelado, ¿no? Venir, bueno, el, y puede venir a Barcelona, entonces mira, el, tendría la defensa, el, el bloque de la defensa de la selección, ¿no? Es, llévate la hormiga de una vez. Es el único que le faltaría. Sí, en porque... cambio, Paredes parece que en cambio iría Nacional. Una operación que yo creo que sería buena para el cuadro criado, o sea, la la, la cosa si si te vas a armar con gente local, que sea gente seleccionada. Y la pregunta Venga. es con qué se queda el Quito si se de, si se le va media defensa, va... ¿no? se va a Campos y paredes qué quieran hacer no o sea eso todavía no está dado pero digamos estamos bueno, estamos también especulando nosotros pero eh, empieza esta parte que en la cual los esto empezó a ser todas estas cosas ¿no? de las que estamos hablando se conocen desde hace dos meses más o menos todo este tipo de cosas Bueno Entonces, le, solo falta que se terminen de concretar muchas de habíamos poco, hablado pues. bastante de, de Barcelona y para introducir a lo que fue un, un partido en el que se, se cayó pues del cuadro amarillo, Liga de Loja de derrotó 3 por 1 funcionó funcionó a la perfección el diamante ofensivo Lojano que lo, también lo ponderamos Vaca Ferro Duchuari y Fabio Renato hizo de las suyas con la defensa de Barcelona que si una propiedad negativa ha tenido es que es realmente lenta Sí, eso lo hemos manifestado a lo largo de del campeonato no era su principal virtud la defensa había terminado 0 por 0 el primer tiempo se había visto una excelente asistencia de público en, en el estadio Creativo de Loja ¿Escuchaste ese dato que decía que Barcelona Es, o sea, en promedio No sé cómo harán para calcular, pero El estadístico ahí de la transmisión Decía que Barcelona lleva en promedio Trece mil y pico Bueno, eh, no, la, la idea es fácil eh, Haces el promedio De la de la asistencia De De del, del partido, pero para, para lo que ha sido visitante, o sea Cuánta taquilla tuvo un Liga a uh, Liga de Loja Barcelona, cuánta taquilla tuvo un Nacional Barcelona, un Liga de Quito Barcelona. Bueno, pero no puedes saber exactamente cuántos hinchas te puso, o sea. No, eso es imposible de determinar, pero, pero yo sé a a dónde apunta la idea de, de esto de del de mejor promedio de visitantes. Es cuántos, simplemente cuántas personas ha llevado tu presencia, la presencia de Barcelona en otras canchas, eh, sean tan, sean barcelonistas o no sean. Yo creo que esa es la idea, porque eso es lo que se puede calcular, porque ni modo que en las boleterías estén preguntando ¿Eres hincha de Barcelona? No. Bueno, decía que era un promedio de 13.000 hinchas más o menos. No, él decía que Barcelona ponía 13.000 hinchas en promedio. Claro, en no los estadios en los que ha jugado como visitante Barcelona, es lo que le entiendo yo, no puedes hacer el cálculo de otra forma. De todas formas, esto re refleja todavía que obviamente Barcelona tiene el arrastro popular que tiene. y no, que, creo que es, interesante, en otro lado... es interesante ver cómo eh, con esta nueva propuesta, eh, yo he visto mover bastante bien la gente de Barcelona, yo diría que incluso en su estadio también, cosa que había sido un poco criticada en gente. años anteriores, sí, eso es eh, y, no, y no, lo eso he visto mover bien. a nivel visitante y local, y eso está bien, porque así Barcelona bien. puede empezar a caminar por la senda eh, del triunfo una vez más con el apoyo de su hinchada. Que se ha estado bastante bien este año este, esta segunda etapa sobre todo, ¿no? Fíjate, y, eso, bueno, en las redes sociales proliferaban las fotos de las afueras de, del Estadio Federativo, de las de las plazas lojanas, eran mareas amarillas, ¿no? Sí, bueno, bonito tener... Hay más la... que darle. Y decía también que el Estadio de Liga de Loja fue el quinto en asistencias en, en el campeonato ecuatoriano. ¿Te acuerdas promedio? que tuvo uno, un arranque espectacular? Pues Loja llenaba siempre, se agotaban bueno, bueno. las entradas. Y es bueno que un... un Bueno, claro, siempre que jugó Barcelona, Nacional, Liga, Emelec... Eh, pusieron un buen promedio de hinchas visitantes, obviamente, pero también siempre había una buena cuota de, de, de hinchas locales, ¿no? Que se abanderaban de ese equipo, y es bueno que un equipo que mueve gente... ...al menos en su localía... ...y que además es un local difícil... ...Liga de Loja... ¿no? Eh, es, ...es bueno que un equipo de esas características... ...se quede en primera... ...a eso también quería ir yo... O sea, sí, ...a mí me agrada el hecho de que se quede Liga de Loja... ...la importancia también que... ...han ratificado a su goleador Fabio Renato... ...pues si es que quieren... ...llegar algo más allá que... ...mantener la categoría es un muy buen paso... ...así tenían que hacerlo... ...y justo Fabio Renato marcó al 47 el primer gol... Luego vendría un autogol de Pablo León, después de un disparo rematado por Matamoros. Que estuvo muy insistente Matamoros, fue un, un valor de medio para arriba, alto de, de Barcelona. Eh, otra vez Fabio Renato al 74 vuelve a marcar y finalmente Eder, Bar Eder Vaca al 81 pone el 3 por 1 para Liga de Loja. Creo que fue merecido Barcelona, no es que fue un desastre, pero... Creo que también era una plaza difícil Liga de Loja. O sea, yo creo que Barcelona estuvo siempre consciente de eso. Eh, no, no era para nada fácil. Se esperaba por ahí un empate. Incluso muchos vaticinaban una victoria. Pero siendo así más fríos, haciendo un poco de memoria. Eh, teníamos presente que Liga de Loja fundamenta su estadía en esta primera A. Gracias a sus buenos resultados de local No sé si te acuerdas que en el Quito fue un equipo que le pudo ganar a Liga de Loja Pero había, había bueno el Nacional también creo, Barcelona no pudo con Liga de Loja por ejemplo eh, La misma Liga de Quito no tuvo buenas actuaciones cuando fue a visitar la ciudad fronteriza Eh, el Liga de Loja y Olmedo fueron en promedio buenos locales, ¿verdad, Edison? Y, y, sí, y eso fundamentan, te digo una vez más, eh, el hecho de que se queden en primera y que complicaron por ahí a quienes Ajá. aspiraban a cosas más grandes. Y sí, estos resultados hacen que ahora Nacional tenga la sartén por el mango. En la última fecha recibe justamente a Liga de Loja, mientras que Barcelona a Espoli. Y di digamos que pues, se da por descontado el triunfo de Barcelona como local frente a un Espoli y ya o sea, totalmente... verlo es totalmente desmotivado los, de, fíjate los últimos resultados que ha tenido espoli que le hacen tres y cuatro goles yo creo que eh, es favorito barcelona y obviamente y... que sí para ganar Espoli se ha visto muchas eh... veces que equipos descendidos van y te juegan con sub diecinueve y estos y estos muchachos correlones a veces dan sorpresas también Pero bueno. sí, y por otro lado bueno Nacional le basta el empate frente a Liga de Loja, que llega, llegará a Quito con dos bajas en que sean los agueros centrales, ambos que dieron la tarjeta roja en este partido, sí se se pondría un poco más complicada la cosa. Bueno, Nacional en este caso es favorito para llegar al repechaje, y el partido al menos el número uno de la repesca ya se se va a jugar. Liga todavía obviamente espera a rival, pero como ahora perdió frente a Emelec, eh, ya no puede alcanzar el segundo lugar de esta etapa. El debut de Marcelo Fleitas como director técnico fue con Victoria, eh, puesto que bueno Carrasco ya había dejado a la dirección técnica el domingo pasado. En un partido que fue, yo le vi como un entrenamiento bonito, de eh, Melec eh, afinando piezas, tocando muy bien. Obviamente la inclusión de Quiroz y Méndez, de Enriquez, el fútbol millonario, Ángel Mena en buen nivel, ya te digo, toque, toque, buen, pero no había mayor emoción, obviamente ni Liga ni Emelec se, se jugaban nada en este partido, el eh, Liga puso un cuadro re suplente, puro, mu muchos juveniles, destacar más que nada el funcionamiento, se, se nota que Bowser realmente es un técnico de los más grandes que ha pisado el Ecuador y quizás el continente y estos chicos desconocidos les hizo pararse bastante bien porque no ves nada del otro mundo pues en, en, en los sub-20 de, de liga 2 por 1 la victoria de Melec, Nicolás Vigneri en 5 minutos empató Mamita Calderón al 25 y autogol de Galo Corozo a los 61 minutos como para la anécdota nomás de este partido Eh, yo no me iría tanto como para la anécdota, yo diría que es interesante ver otra cosa analizar otra cosa en MLE ya se paró con Wilmer, Zumba José Luis Quiñones, Achilier, Fernando Morante en, en adelante de ellos Valencia, Jiménez, Gaibor Quiroz, Méndez Ángel Mena y Nicolás Vigneri esto digamos que en palabras o en boca de de la opinión pública especializada, sería la costeña, la sería el equipo ideal, el que se esperaba que juegue, el que venía jugando en la primera etapa, el que demostró eh, una de las medias de canchas más sólidas del, del Ecuador, hoy no estuvo en ese medio campo Pedro Quiñones por acumulación de tarjetas porque se había justamente... Hecho sacar, porque se hizo sacar una amarilla recientemente para limpiarse previo a la final, que, esto que normalmente se hace, no limpiar las amarillas previo a un ida y vuelta importante, eh, entonces eh, esto deja de seguro muy tranquilos a los hinchas y, y en general a la gente vinculada de alguna manera a Emelec, o sea, motiva bueno, esto, esto, fue, esto fue el, el, el, el mejor entrenamiento que pudieron tener previo a la final. Se sí. anuncia que MLE jugará con plantel alterno la última fecha frente a Imbabura Sí, y aquí ya jugó nada con un once muy muy lógico. Eso nada más decir. Bueno, y una victoria para MLE. Le viene bien porque necesita además ganar. Necesitaba debutar bien Fleitas y llegar de un mejor humor. Y no, no sé, verás. Yo la verdad que no sé, trataba... No no es que se, tengamos aquí compromiso con, con nadie, no sé, pero eh, tratábamos de ser un poco no tenemos. mesurados con, con lo de Carrasco, ¿no? Tampoco decíamos que se vaya, que se vaya, lo que sea, pero sí decíamos nosotros que daba la sensación de que cualquiera le podía ganar la final a Emelec, a yo creo que ahora sí, era, ya no va a era... ser así. Creo que ahora no va a ser así. Era muy inseguro, la la gente de Melec veía, la veía negra básicamente porque no veías un fútbol estable pues de la mano de Carrasco y terminó saliendo tras la derrota con Manta. Eh, la fecha 20, la que se jugó entero el día de domingo, la vamos a, a tocar rapidito después de la pausa musical. Bien, vamos ya a escuchar nos da, nos prepara. Eh, algo de Ecuador ahora esto es sansa matanza rap ecuatoriano vamos a ir con latinos por vida eh, del disco saca la cara ya regresamos <risa>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 Que vives o mueres en mi tierra, latina donde existe otro nivel de adrenalina en cada esquina. Más respeto, no te quedes quieto si no obedeces, el va completo. De mi color, orgulloso yo me siento por fuera, por dentro latino es por vida. puños arriba! Latino es por vida. puños arriba! Latino es por vida. puños arriba! Latino hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Latino es por vida. puños arriba! Nos arriba. latinos por vida, Puños arriba. latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. I'm a man latino. I'm a latino.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 Latinos ja, por vida, latinos por vida, Tuyos arriba, latinos por vida, tuyos arriba, latinos por vida, tuyos arriba, latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Latinos por vida, tuyos arriba, latinos por vida, tuyos arriba, latinos por vida, tuyos arriba, latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. I'm the Latino. dar futbol o suportere Por si acaso dije futbol y asociados en Noruega Me gusta el vino porque el vino es bueno Ajajaja <risa> ah, ah, ah, ah, Hey bebedor bebedor bebedor yo uh. <risa> Rostros, caras sin nombre, identidad de pobres como los sobres de la mensualidad Voy caminando, yo voy buscándome otro lugar El humo sale de mi nariz, el aire se apodera de mí Oye mi amor, esta, esta canción, canción es para ti mí. Estamos de vuelta aquí en Fútbol de Asociados para el cierre del programa Gracias al aguante de Metal War Porque Metal War, ah ¿Qué decías? Ya te querrás ir No, pero ya este es el último bloque de análisis de contenido y con de no, noticias. Bueno, esto te decía, estamos aquí gracias al aguante de Metalworld porque Metalworld es asesoría en software y hardware a la orden con Metalworld. Así es, como no, además gracias al buen Electro Supplies. De Electro Supplies. Comprobado que todo es... Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096. Ajá. Eh, este... Bueno, revisar no lo que pasó en cambio el, el fin de semana. Rápidamente no. Dentro de. Bueno y aquí hablamos de. Oye, los borrachitos, ahorita que estamos... Esto... Fiestas de Quito. Fiestas de Quito, ¿no? Eh, que uno se pega bastante los traguines de ahí, pero... Ahí echarle el, el festejo, ¿no? Estamos aquí en Por Diosito, no responsabilidad. Una, una época alaja ¿no? Eso es. Bueno... Mm, no beber con desconocidos, no beber mientras manejas, ya, no ya, manejar ¿qué mientras bebes. Que estás muy madre de sedes. familia, que... Loco, o sea, no, no, sí, sí. En estos tiempos violentos es, es necesario hacer las cosas con mucha, cal, eh, sí, también, con mucho cerebro. Digamos tener algo de mesura, ¿no? Pero nadie dice que no festejes, pero Esto con la cara a, pues... a, a todas las bebedoras y bebedores de estas fiestas de quita que seremos muchos. Ajá. Bebedor, bebedor, bebedor. Dios. Ahí disfrute de la farra. Bueno, Eddie, vamos a continuar con lo que fue sí. y vamos a la... hacer el review de lo que fue la fecha de fin de semana. Uh -huh. Fecha 20 toda jugada el domingo, toda la... todas jugué en domingo en todo este eh, comprimido que nos el, la FEF nos ofrece y, y cierto punto hasta ya nos nos aturde con de esta forma en la que se elabora el calendario, ciertamente te pones a pensar 44 y extendiendo hacia 46 fechas para un torneo es criminal me parece es muy complicado para jugadores e inclusive para quienes nos dedicamos a, a analizar el fútbol o para quienes tenemos como profesión el seguimiento del fútbol es agobiante termina siendo piensas? agobiante, por más de que te guste y que te encante ¿qué harías? Eh, chusa, es complicado también porque una opción fácil, sencilla en teoría es ampliarle a 16 la serie A y hacer un ida y vuelta y punto Pero, ¿tenemos 16 equipos en capacidad de, de jugar máxima categoría? Creo que no ¿Y crees que te aguante el público para 16 partidos ida y vuelta? O sea, termina, termina siendo 30 fechas que son mucho menos que 44 o 46. Pero es que en cambio o sea, el... yo creo que tendrías más o menos 6 equipos que no te llevarían público. Bueno, o parece? sea, sí, es es, es muy complicado o, o ver qué se puede hacer si se vuelve a los hexagonales o algo más sencillo, pero hay que hay que idearse una forma de de, de quitarle fechas porque o jugar más bien eh, ¡No! Por ya. Dios, o sea, la cosa es quitar más fechas. O sea, me, no, sé, no sé si me entiendes. Sí, sí, quieres reducir el número de, de partidos, ¿no? No sé. Sí, es... Uh, bueno, ya digamos que, bueno, yo ya me abombé con el fútbol, pero eso está por la, la cuestión de los jugadores de internacionales. Pero... Sí, mira lo que pasa con Liga. Ya está hecho, hecho enfermería porque o sea, no le vas a echar la culpa de, de, de tratar de ganar los, todos los torneos en los que participa. Pero con esta sobrecarga de partidos, fíjate, eh, están realmente complicadas la gente de Liga Deportiva Universitaria en este momento, por poner un ejemplo. Yeah. Y sí, hay sobrecarga en varios aspectos. En este ¿Cómo? año que hubo Copa América y hubo la pausa en medio... En medio año también eso atentó para que tengamos el, el remate de año que estamos teniendo un poquito a las apuradas. Bueno, eso es cierto, pero la cuestión es que eh, yo veo en otros torneos, o sea, como siempre aquí agarramos de un lado y del otro, no. yo veo en otros torneos eh, que se juega en otros días, pues no solo hay jornadas en sábado y domingo, a veces también se juega lunes. A veces se juega miércoles, eh, se programa jueves. Argentina, por ejemplo, en Brasil incluso... Siempre es viernes, sábado, domingo, ajá. lunes. En Brasil, por ejemplo, Pero se juega no copa. Es... La, se juega incluso la copa. En, y, y no hablemos de Europa, ¿no? Que bueno, es, es otro... Pero ese no es, no es el referente. problema. El, el problema es el exceso de fechas, ¿no? Porque... Puedes hacer domingo, miércoles, domingo Pero 44 fechas y, y 46 en caso de los que disputan título Me parecen demasiado No no deberían pasar de 40 Y lo ideal serían Entre 30 y 38 Pero bueno Bueno en definitiva eh, No tiene que ver Bueno el ritmo se da también por el número de fechas Pero eh, Nos quejábamos antes En cambio de la modalidad Con la que estábamos disputando Y hasta se claro, no, no, no mucho nos gustó la modalidad de ahora que resultaba mucho más simple Y que no sé, sería de tener a la lo mano, es que, claro, tener a la lo mano bueno los promedios este, de sí. asistencia Pero yo creo que eh, normalmente se una estadios bastante bien ¿eh? O sea, con, con, con buena afluencia de público Sí, pero hay que tener sin duda en cuenta este este este detalle que... Que parece sobrecarga de fechas, aunque sí, lo bueno es que se hizo un calendario mucho más sencillo porque lo que se, hicieron, se hizo en 2008 y 2009 fue un verdadero ajedrez, ¿eh? nunca terminé de comprender bien, nadie excepto la cúpula de la FEF supo bien qué pasó y cosas por el estilo, bueno eh, con, todo, con toda esta pequeña discusión que hemos tenido de los sistemas de torneo y demás vamos a hablar de la fecha 20 que inició con Imbabura venciendo 2 por 1 a Liga en el mismísimo estadio de Ponciano, pero bueno mientras el cuadro imbabureño se jugaba la vida, la categoría y, y demás eh, Liga puso este cuadro repleto de, de alternos, de gente muy joven que de hecho varios debutaban en Serie A Parecía y se a parecido solo que ya quitados del miedo ahora los dos muchachos porque aquí realmente el cuadro de Imbabura le, le ganó muy bien les hizo un paseo muchas veces muchas partes del partido eh, sí eh. con una mala eh, muy mal parada digamos la defensa del equipo de liga y para el Imbabura fue fácil ponerse adelante tuvo muchas oportunidades para marcar ...Francisco Mera... al minuto 31 había conseguido... ...la ventaja... ...y luego Liga se encuentra... ...porque es así... ...se encuentra con este tiro libre de Richard Calderón... ...él ya había jugado en primera... ...él era un poquito... Un, ...uno de los cancheros... ...estaba más participativo... ...tira un disparo muy lejano... ...en el que se confunde un poco Giovanni Barra... ...y no puede sacarlo... ...y Liga termina empatando... ...se fue así al medio tiempo... Era un resultado falso, mentiroso, ya que Limbabura pudo haber incrementado en el primer tiempo mismo la ventaja, pero finalmente vendría una anotación por parte de Hansen que se había, había amarrado antes dos ocasiones más, y sin embargo el 59 conseguiría el 2 por 1 victoria de Limbabura sobre Liga, eh, un partido Otro un buen... poco extraño, un partido aburrido, con, con gradas incluso vacías. ...y que realmente... Eh, ...no sé, no, no interesaba tanto... ...al Inbabura un poco, pero... dependía ...seguía dependiendo de muchos oh, otros resultados... no ...o sea, bueno, al Imbabura si bastante... No ¿no? El, ...pero no el problema es que no... se esperaba también en la... ...interacción del Manta... Y, ...hablando del Imbabura este Jonathan Hansen... ...también ha sido uno de los buenos refuerzos extranjeros... ...que ha llegado al país... Cumplió con su equipo más allá que el resto del plantel sea bastante limitado. Y sí, bien podrían echarle un ojo equipos que permanecen en la Serie A en 2012. Luego Nacional derrota 4 por 2 al Olmedo en el Atahualpa. Este que para mí era un partido importantísimo, ya que el Olmedo ha sido un rival tradicionalmente y desde hace algunos años ya es un conjunto de cuidado pero Nacional sí, hizo complicó a Nacional dos. en el primer tiempo, eh, de hecho estuvo de hecho estuvo de ponerse en de ponerse en de el cuadro de Río Bambeño, pero digamos que ya en los tiempos en los últimos Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de para Universidad de la Eh, salieron las figuras salió Edison preciado haciendo dos tantos dos golazos uno de un remate de unos 25 metros y otro en, en tijera una maniobra espectacular con eso le mandó 2 por cero al descanso al cuadro criollo y sí empieza a tener gente con qué responder tal vez podría decirse que ya muy tarde o oh, de todas o oh, otro oh, enfoque más bien sería de hecho cuentan con bastante suerte porque si hablamos de las expectativas de Nacional a principios de año estaban lejos de buscar un torneo contin continental como en estos momentos encuentro eh, llega el descuento de Mecha Rodríguez para el Olmedo, un refuerzo que también hay que tomar en cuenta dentro de lo mejor que ha llegado al país eh, después viene un tanto de Hugo Vélez desde la media luna un fuerte remate Juan Luis Anangono anotó de penal y otra vez Rodríguez puso el 4 por 2 definitivo. Buena victoria de Nacional, eh, encontró los momentos en los cuales asest asestar los golpes precisos con Vélez, con Pita, con Anangono jugando a un bastante buen nivel y le permitió este resultado básicamente seguir soñando con el repechaje. El Cuenca derrotó 4 por 0 a Liga de Loja, hay poco que decir de este partido porque no se lo pudo ver por, por televisión, Ese se lo siguió vía radio y vía Twitter, claro. más que vía radio. El Cuenca goleó 4 por 0 al cuadro lojano, destacadas actuaciones de, de Javier Robles que anotó en dos oportunidades, minutos 27 y 74. ...Laurito también puso su cuata... ...40 minutos... ...y Juan Govea de penal en los 70... ...para la goleada del cuadro Morlaco... ...que sí, sí. ya igual no se juntaba nada... Sí, ese tri trío de jugadores ofensivos... ...que tiene muy destacados... ...el Deportivo Cuenca... ...que como habíamos dicho se juntaron bastante tarde... ...pero que han, han dado de qué hablar... ...el Manta venció 2 por 1 al Emelec... ...en el Hokai... ...un partido... ...que movió, movió gente bastante... Fue interesante. Si el... Sabía el manta que se estaba jugando la vida ya con el resultado conocido de, de Quito, donde había se había impuesto el Imbabura Le en algo fuera de pues por, serie. Tenía por más ganar, de que sí Liga siempre. salió con suplentes, nadie se esperaba que el Imbabura gane en Quito. Realmente nadie. Y se ponía adelante el manta con tanto de Luis Miguel Escalada de penal. Pero en batalla para Emelec en un golazo Una acción acrobática de Vignier Y pegándole de espaldas al arco A Emelec le viene bien esta levantada de Vignier Es un hombre que poco a poco es, ah, Ha aportado, me, me parece Emelec, no sé qué opinas tú En las últimas fechas le he visto Es importantísimo un fútbol, pues que, que Tenga un goleador Referente En vísperas de la final Porque con la partida de Menéndez Se había quedado huérfano en esa zona pues, sí, Entonces o sea, es de, de, el problema es que parecía que no tenía nadie Melec Pero Vignera al menos está empezando a, a Justo a tiempo se podría decir no Justo a tiempo, sí eh, Luego vendría otra vez un gol a través de escalada El eh, minuto 65 Que fue la figura de este partido eh, Poniendo el 2 por 1 muy, muy sufrido, muy celebrado además por la gente del Manta en buena parte del cotejo uh, ni siquiera se estaba acabando el cotejo pero luego de este gol desaparecieron ya los pasabolas desaparecieron los balones uy sí pero pero ni a ver, el gol de cuándo fue el gol de de manta ya sesenta y cinco y sea, ya no había nadie en... y, pues, o sea, y es la ciencia va... criolla a la máxima al máximo exponente qué, qué increíble qué nivel que eres se fue un balón a la a la tribuna que es peor <risa> no tenían nada, o sea, tenían una sola pelota con la que estaban empezando a jugar y esa se fue a la tribuna, no sé si viste. Sí, sí, no yo, yo vi hace mucho tiempo. El balón. Nada loco. Sí. A, <ríe> Entonces a, a, le tocó. Al tipo que en la tribuna agarró el balón lo mandaron a esconder, pero fue una ya. <ríe> y la utilería de Melec. Le tuvo que sacar tres balones. No, eh, acuérdate que el árbitro el, el árbitro suplente, el cuarto juez, tuvo que hacerlas de pasabolas un rato porque no había como más. Pero es que eran los balones de Melec con los que se empezó a jugar. ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué? Sí, sí, algo así fue, no, no, demasiadas cosas que se ven en el fútbol latinoamericano. ¿no? Sí, de horror seguramente para quienes pudieran ver desde fuera esto. No. Independiente derrotó 4 por 1 a Lespoli, dos goles. Bueno, eh, ah, re, eh, cabe recalcar que este partido de Melec fue el, el detonante para que Carrasco salga de la dirección técnica del cuadro millonario bueno, es que se vio sí. un Melec de todas formas bastante indolente y ya no soportó más la campaña Es que solo veía a Carrasco retorcerse como oruga en sal, ¿no? Ahí sentado en la banda, en la banca, solo se agarraba la cara y movía las piernas estaba fastidiado ya Carrasco, se le notaba que ya, ya no daba más de él cuando le hacen las tomas ¿no? Viene un hat trick de Narciso Mina, seis treinta y para tres tantos del Independiente, luego el otro sería obra de José Ayoví el descuento para el espolifuerte Ramiro Mejía. Eh, se habla que Narciso Mina regresaría a Barcelona en la próxima temporada y con eso Barcelona completaría dos refuerzos importantes en ofensiva, aunque ya Narciso estuvo en Barcelona y no hizo más que siete o seis goles, creo. Hizo cinco goles en el año dos, en cuando estuvo Floro, 2009 fue y se lo vuelve a, a recontratar, supongo que bajo mucho mayores términos monetarios dado el, el que Negociar con el goleador del torneo no debe ser pues cualquier cosa Bueno en esas épocas me acuerdo que Narciso Meno fue goleador de la B ¿cómo? De la B con el man Y bueno vamos viendo si es que Narciso Mina nos cierra la boca No la y, cuestión. Y, y, y, y dejemos de decir que, que el buen Harrington Narciso solo es goleador de equipo chico Yo te voy a decir algo Una cosa puede haber sido en esos años con cualquier otro volante atrás Y otra cosa puede ser con Damián Díaz Harrington Narciso Mina Y con Oyola con, y Matamoros. Bueno, y... Hay que sumarle, ¿no? Oyola, Matamoros, Walter Ayoví, si es que se da lo de Walter Ayoví. Habrá que sumar la cuestión de Brian de la Torre. Es gente que se entra muy bien y Narciso Mina va bien por arriba. Ahí será de ver lo Narciso que tiene para dar. No sé. Sería interesante, ¿no? Narciso con Edson Montaño, dos buenos cabeceadores. Eh, ah, será de sí. ver, será de ver. Sí. Eh, más tardecito Barcelona le derrota 1 por 0 al Deportivo Quito Esto fue en Guayaquil, la única anotación la concibió el Gordo Lucho Caicedo, minuto 59 eh, La sensación es que este ha sido tal vez uno de sus dos o tres años más importantes En la carrera del Gordo Lucho, haciendo un buen año en Barcelona Recordemos que fue campeón con el Olmedo, tuvo selección nacional Eh, sin duda ese pudo haber sido su mejor año Pero este año en Barcelona también ha lucido Bastante, ha marcado goles Ha estado Buen en, año, en, en, en boca de todos Que es importante Y así le derrotó a Barcelona El Quito todavía salió con, con titulares Aunque lo había guardado por ahí a Saritama Por ejemplo sí eh, pero Se lo cambió a paredes, puesto... Pero fue muy relajado el juego del Quito eh, Para Barcelona digamos que era un rival al que no le había podido ganar en todo el año y era importante aunque sea conseguir la victoria y se mantenía en la pelea además, eh, de ver qué puede conseguir bueno, eso sí, eh, claro, le mantenía hasta ese momento en el repechaje pero con el resultado en Loja se le viraron un poco los papeles eso nomás con la fecha veinte Uh -huh. Y vámonos con la siguiente pozo musical Que al retornar Tenemos un poco de actividad fútbol, eh, Internacional Deportiva Y las clásicas tablas y, y pronósticos Y demás mm, Muy bien Vamos a escuchar este eh, Este Cholo maninga El partido, partido. Porque, porque Chile es porno Este es un tema Futbolero clásico Totalmente futbolero eh, No sé si has visto el, el videoclip De este, este tema Sí, sí, sí Es el clásico partido de barrio Ves a, a dos muy agraciadas Chicas con las Prendas del Colo Colo y la U de Desde Chile, U de Chile Animando eh, es, es simpaticísimo, ¿no? Bueno, así vamos matizando lo que se viene Por la final de Sudamericana Ya regresamos del puesto de dinero, cargadito, ponemos todo un copito, ¿ah? falta para a pal copete buscando, es con copito Suelta las por calles, no me gusta ¿ah? todo que la mijo, todo que la, haga algo mijo, justifique los balones que le están pagando. Pero cómo te quito acá, puedo no se puede entrar, no se la va a subir, cómo se la va a subir, abrí tu gol, está la defensa, pero morra, ¿cómo crees que tan ganamos el partido? juega la para adelante, pero va dónde va a cholado, no La es, la es, la es. La es. Voy a llegar, me la cambio, me la cambio. Quiero que la vaya, que la vaya. La laboratorio es justa, la mano también. El siempre está disparando, disparando, disparando, disparando. Tírico, tómate un partido, tómate un partido, tómate tanto si guardano che alla matematica questo è il vostro programma calcio e associati Aquí en Fútbol y Asociados de Vuelta Gracias al aguante de Metal World Porque Metal World es asesoría en software y Hardware A la orden Y como no Estamos además gracias al buen Electro Supplies El mono, Así es Electro Supplies Puestos de electrónica y automotriz Es bajo pedido al 096 Oye, ve, estás ya muy soez loco Basta, pues, a ver esto ¿Qué? Eh, ya Bueno eh, te, te, te hablaba esto de, de la relación del, del Chile, el rock el, Las manifestaciones de cultura popular Y el partido de barrio, ¿no? Es un, una situación que, un tema recurrente, ahí me, que me simpatiza mucho. No sé, eh, si para la próxima ocasión te, te preparas por el, el tema de los Hermanos Brothers Santiago 2002. Ya. Yeah. Eh, es, es buenísimo, es uno, tal vez uno de los mejores videoclips que puedan haber existido en el, en el circuito latinoamericano en el cual un simple partido de barro en canchita de tierra y todo es un espectáculo en el cual es un es una canción ¿no? de rap funk ahí en el cual todos los los en, en el cual hay un, un equipo de fútbol normal y otro equipo que resulta que son de break dancers y Delicia. y juegan haciendo break y es una cosa pero genial alucinante bueno estos panas también digamos que esto de la rocola bacalao esto es un tema hay en algo parecido al que oímos antes igual futbolero sí sí suelen sí, sí. recurrir a, eh, al tema futbolero lo, la buena rocolita lo, como también la, la la canción del del mundial sí sí del 2006, alguna es muy buena también esa eh, sí claro obviamente nuestro país también está muy metido en la cultura futbolera El, dos actividades que ya finalizaron sus temporadas, la Fórmula 1 que con el Gran Premio de Brasil dijo Chao 2011 qué raro ganó Vettel uh -huh. eh, con eso hizo, hizo una, un nuevo récord no Vettel tiene tuvo 15 pole positions en este año haciendo un nuevo récord El anterior lo tenía Nigel Mansell. Esto lo remontamos hasta 1992, en esas épocas en que esos Williams eran totalmente invencibles. Pasaron 19 años para que se, se revierta esta marca. Ahora son 15 las de Vettel. Eh, sí. Las victorias de Sebastián Vettel. También este es otra, otro otro récord, me parece. Porque sí, con de... este triunfo sumó... ¿Cuántos? Eh, estoy viendo Esto, el yo dato. estoy buscando el, el dato, pero era también nuevo, nuevo recorte. De... De... Alrededor de 11 o 12, que cachetea totalmente los, los anteriores registros. La tuvo fácil. Yo la, la verdad es que vi poco este campeonato hoy, Edison. Sí, estuvo bastante aburrido porque... Primero, eh, no estaba mis pilotos favoritos, segundo, fue muy fácil para para Vettel su su título. Tanto así que ya claro, la, desde que ganó, desde que se, se aseguró en Japón la temporada, yo ya ya no la vi, Corea, India... Y la, el de India vi un poco porque eh, la, la curiosidad del circuito nuevo, ¿no? Hay varias cosas, Pero, el joven este fue... Ya el piloto más joven en ganar, en ser campeón, el primero piloto más joven en ganar y conseguir pole position, eh, tiene el récord de pole position justamente, y a ver déjame buscar, solo nos falta lo de las, las carreras ganadas, pero todos esos son récords que los ha conseguido Jensen Button actualmente. Eh, Vettel. Ah, perdón, Sebastián, Mimi Cayo, Sebastián Vettel. Sí, igualitos de animales para manejar. <risa> ¿Qué paso <oye>? ahí? <risa> sí, al menos Vettel gana no, mentira. <risa> al mal le pagan al menos, <risa> si se choca. <risa> a mí no. <risa> Vos te chocas y encima tienes que pagar. Ya tengo que pagar si es que me choco. <risa> eh, ahí está. No, bueno. no tengo, oye, qué tontera. Ya, <risa> mejor ni te... No, no, era de gana, puse <risa> esto, este tema. <risa> bueno, bueno, Lo total es que Vettel... ...2, 4, 6... ...8, 10... ...11 por position consiguió... ...no, 15 hizo... ...ah, sí, 15 por position, sí, sí, a ver, sí... ...15 por position... ...en... ...ganó, en, no, verás, 1, 2, 3, 4, 5, 6... ...7, 8, 9, 10... ...11 grandes premios... ...ajá... ...en este año, lo que constituye un nuevo récord... ...muy bien... Se lo llevo facilito y, y ya te decía yo Que vi poco realmente de esta temporada de 2011 de Fórmula 1 a los años Que me pierdo bastante de la de la Temporada y Y bueno eh, Bicampeón Vettel Y Red Bull Así cree, es un bicampeón Habrá alguien que le haga calor la próxima temporada Regresa a Kimi Raikkonen Cierto Para toda mi completa alegría vuelve Kimi Va a Lotus ¿Y tendrá bueno. con qué defenderse en el Lotus, Renault, GP? Es la pregunta. No dudo, pero al menos ya, ya tengo a quien hincharle la próxima temporada. Principalmente estuve perdido por eso. Bueno. Eh, eh, sí, bueno, se cierra esta temporada con con un nuevo, un nuevo gran campeón alemán que se está erigiendo como Sebastián Vettel. ¿Y desde En joven, cuanto al... Dime. No, no, desde jovencito ya pegando durísimo, entrando y golpeando. Ajá. Ya tú sabes. Bueno, Eddie, ¿me, me, ¿qué me ibas a decir? Eh, la temporada de tenis también ha concluido con el, los, las series Masters. Acabo de cerrar como grandísimo... Wow. Eh, <risa> La, pe la pestaña en la que tenía la eso aquí está bueno eh, se jugó en la ciudad de Londres del torneo las, los Master Series que se llamaba Tenis Masters la cual una vez más ganó el maestro porque esto sí hay que decirles maestro eh, Roger Federer eh, al imponerse en la final a uh, Wilf Joe Wilfred Songa 6-3, 6-7 y 6-3 El pobre Tsonga que cada que se encuentra con, con el buen Federer simplemente ya sabe que va a perder ¿no? Es que últimamente no, le, tocó, que... le tocó bastante enfrentarlo este año a Federer y no pudo ¿Pero Songa le, le sacó del de, de, de, Wimbledon, ¿De Wimbledon o del US Open? De alguno, Pepa le sacó ajá, de uno. Songa. Pero de ahí en semifinales le ganó dos veces también. Y ahora vuelve a perder. Sí, pero bueno. Es un es una de, de las principales figuras, sin duda, Songa, de, de estos momentos. A futuro eh, se espera, el próximo sorpresivo, año. Sorpresivo. ¿no? Que empiece a dar algo más. Claro sorpresivo para abajo la, la la la la situación de Novak Djokovic, ¿no? Que aquí se quedó en, en la fase de grupos, pasaron Berdych y David Ferrer. Sí. Eh, mientras que claro, en el otro también la, so la sorpresa fue que Nadal se quedó, pasaron Federer y Zonga. ¿Será que ambos están más bien ya apuntando a lo que serán los Grand Slams de la próxima temporada? Próximo año puede ser eh, hay una gran cuenta pendiente entre Djokovic y, y Nadal. Trece mil puntos hizo este año Djokovic, date cuenta. Es una animalada bueno, eso. Es que ¿no? Por eso es que ya yo yo yo creía no y decía ya no me no me sorprendía que se quedara. O sea eh, tienes que empezar a cuidar para iniciar bien la próxima temporada. Mira lo que le pasó a Nadal. Nadal me parece que hasta el último estuvo peleando. El año anterior Y eso le costó iniciar lesionado Recuerda que no inició bien este año Nadal Y hasta ahora le ha quejado un poco Molestias físicas y ese tipo de cosas o sea, sí. No estaba, no estuvo la entero La Copa Davis también qué? Y, y curado. O sea, en... y que este año también la disputan La final ¿no? y, y curado en salud Ajá, en Copa Davis con Argentina Curado en salud Él, él sabe que tiene que cuidarse Tiene que Eh, tratar de empezar a golpear desde el inicio el próximo año Porque si le quiere bajar a Djokovic será muy difícil Por ahí con Roger Federer por la cuestión física Se le planteaba un poco más, más sencillo a Nadal en la búsqueda de su ascenso Si nos remontamos dos o tres años atrás Ahora la cuestión es que hay un, un hombre de iguales condiciones físicas Igual frescura eh, que también está con ansias de ganar mucho más Y sobre todo tiene los arrestos físicos como para hacerle el tu a tú Y ese es Jokovic. Entonces, y será de ver bueno, bueno que, que pase con Songa. Pero. Entonces, eh, ambos creo que decidieron como parar un poquito para volver a iniciar con todo ahí. Ese tu a tú que van a tener el próximo año. Eh, que ya se plantea interesante. Sí, de todas formas, ojalá Songa. rompiendo más récords, ¿no? Y Songa ojalá meta cuchara por ahí. Nos faltaba hay un negro en, en el tenis eh, de, de hombres, claro, ¿no? Claro, se, se decía que no era un deporte, pues, para, para gente de raza negra. Y don Joe Wilfred Songá está rompiendo ese mito. Y ya lo hicieron las Williams, eh, ¿no? Bueno, es que eso es otra cuestión, porque en el caso de tenis femenino, la, las Williams, aparte de su buen juego, está el tema de, de, de su... Que Fortaleza. se imponen por el físico, pues, son... Qué bárbaro, o sea, pues con una que no esté bien preparada simplemente. Sí, pero eh, vamos a ver qué pasa. Con... Porque, bueno, están... Es el, yo no recuerdo si en el ajedrez ya haya habido, pero <risa> en el resto de deportes ya tenemos a, a... y es multietnico pluricultural, ¿no? En el tenis como que falta. El rey del así. fútbol pelé negro, el rey del basquet Jordan <risa> negro, el rey de la salsa el de León negro, el del golf. Ahí está, ahí de las peladas. De no las so peladas, el Tiger al 100%. Sobre todo, no, no sé qué tanto del golf, pero de las peladas, loco. Que era un Tiger, era un Tiger. Increíble, bueno. Tiger ahí era así, así mismo. Bueno, bueno eh, en los dobles ganaron eh, Daniel Néstor, el eterno canadiense y Max Mirny, el bielorrusio. Y cerrado. Eso la es. De tener. Bueno, falta la Copa Davis. Entre España y Argentina se jugará la cosa eh, Edison Bueno, vamos a revisar las tablas, tablas Vamos a funciones. revisar A Acumulada Y segunda categoría Ya la ve, la verdad es que Ya, ya no, idea. porque ya estaba todo listo Vamos con tablas de aquí en Florio Asociados A ver Edi prosigue, vamos, tablas de posiciones eh, en la segunda etapa ya la ganó hace rato el Deportivo Quito, 44 más 21, segundo Barcelona 37 más 7, tercero Emelec, 34 más 12, cuarto Nacional, 34 más 6, quinto Liga 33 más 9, sexto Independiente 31 más 5 Séptimo el Cuenca con 29 más 3, octavo el Olmedo con 26 menos 6, novena Liga de Loja con 24 menos 10, décimo primero el Manta con 22 menos 14, décimo se, perdón, décimo el Manta con 22 menos 14, décimo primero el Imbabura con 22 menos 15 y última la Espoli con 16 menos 18. Como vemos, cierran la, la tabla de posiciones los dos equipos que están descendidos, como fue ya una costumbre del año. En la acumulada, el... Uh -huh. El Quito ya ganó la ganó también la acumulada, lo que le da el derecho a finalizar como local la, las llaves finales frente a Melec, 83 más 35, Melec 78 más 28, Liga 73 más 25, con eso le da el derecho de, de, de jugar el repechaje que al menos se va a jugar el partido de ida, de cerrar de local, o sea, se jugaría, no se jugaría no el, el partido que seguro se va a jugar no se va, no va, se va a efectuar en cancha de Liga. Eh, cuarto lugar para Nacional 66 más 14, quinto Barcelona 64 más 6 eh, Las posibilidades están del lado de Nacional eh, Ya las hemos repasado Tiene que mínimo empatar Con Liga del loja. Ya descartados y sin nada que hacer Cuenca 60 y 0 Liga del Loja 56 menos 10 El medio 55 menos 10 Independiente 50 menos 10, salvados todos Manta 49 menos 20, salvados todos Se los llevó. Y fueron de serie A, pero ahora ya estarán en la B el próximo año. El Imbabura, décimo primero con 45 menos 23. Décimo segunda, La Espoli con 31 menos 34. Chau, chau, chau. Se fueron lamentablemente para la B. El fantasma del descenso cosechó almas en Ibarra y Santo Domingo. Eh, segunda categoría resultados. Eh, mmm, resultados. En el grupo uno eh, importantísima la victoria del Mushukruna 2 por 0 con el Kuniburo con el cual le deja casi fuera de combate al equipo de Cayambe. Fuerza Marida cayó 0 con 3 con el Águilas de Santo Domingo lo que le da esperanza todavía al cuadro. Sáchila, el cuadro volador, como le dicen allá en la tierra de Santo Domingo. Y en el otro partido, Star 1, Gualaseo 3. No, eso fue en el... Eso es. Macas, el cuadro de Macas cayó 0 por 2 con Alianza de Pailón. Lo cual... El, ...lo cual te da esta siguiente tabla de posiciones... ...Mucho Gruna en primer lugar 19 más 12... ...seriamente en posición de ascenso... ...porque Águilas y Kuniburo tienen 15 puntos... ...Alianza del Pailón 8, Maca 7, Fuerza Marizo 4. Mientras que en el grupo 2 las cosas están así... ...están apretadas, ¿no? Ferroviarios con 16 más 10 es primero... segundo es del Gualaseo con 16 más 4... Tercera es Juventud Minera con 13 menos 1 Décimo el New Star con 10 menos 6 Quinto recién el Aucas con 9 más 1 Sexto el Roca Fuerte con 6 menos 8 Bueno el, el Aucas se despidió de toda sí. posibilidad de ascender por esto que pierden con el último del hexagonal 3x2 frente, o sea, contra el Rocafuerte, allá en Esmeraldas. Ferroviarios sacó una importantísima victoria 3x1 frente al Juventud Minera, mientras que Guala se anotó una no menos importante victoria como visitante 3x1 frente al New Star. Entonces, está entre Ferroviarios, Guala y Juventud Minera. La cosa todavía no se puede establecer una tendencia, mientras que parece que el Mushucruna está ascendiendo a serie B. Importantísimo lo del fútbol de Tungurahua, ¿no? Ascienden sus dos ídolos a la Serie A, mientras que este cuadro que le están poniendo bastante billete el Mushukuna llega a Serie B. Importante el apoyo económico que tendrá el Mushukuna. Eso es, de Eddie. Vamos con la próxima fecha. F Eh, la próxima fecha se va a jugar toda ella en domingo eh, un poco burdo verás porque veo cuatro partidos con fecha unificada, sin embargo lo que debería estar unificado no es unificado que serían los duelos de Nacional y de Barcelona, principalmente el resto ya que se juega es la pregunta son los únicos que importan Entonces, Es que el resto ya no se el resto nada. ya están jugando no se juegan nada, están desquitando el sueldo pero nada más que eso próxima fecha Who makes the Dootenberg a Star Eddie, bye. Arrancamos en... en, en ...cancha de liga. Eh, liga Deportiva Universitaria recibe Olmedo. Eh, se dice que el que no va a verle a Liga con Olmedo... ...no va a verle con la U de Chile. Me parece bien, pues, oye, sí. Si, es que si es... Dile no a la tabelería. Es que sí, pues, hermano, o sea, mira... Se supone que con el boleto de Vélez podías ir a verle a jugar Liga Imbabura. Y no había nadie en ese estadio. ¿Cuántos fueron a Liga Imbabura? No sé, pero mil no, y pico. no creo que hayan sido más de dos mil, Muy... te juro. Entonces, no, no o sea, eso no es posible. Tu equipo te está dando alegrías, te está dando resultados eh, a nivel local, a nivel Testicio, internacional. Y... Hermano, y Lo no otro, es de este año. En la li pues. Liga, hablan en todas partes. Y no es de este liga, año, Edison. En... Ligas Son... con son tres, cuatro años en los que constantemente te ha permitido sacar pecho, en los que constantemente has tenido una relación dulce, romántica con tu club, eh, no sé, o sea eh, realmente eh, aquello que dicen o sea yo sé que esto puede molestar a cualquier estimado hincha de liga que nos escuche pero aquello del mejor equipo la mejor hinchada no se refleja hasta no el mejor equipo te creo Sí, es que no se refleja porque con los resultados, eh, yo me imagino en otro escenario, eh, el caso por ejemplo digamos del Nacional, si el Nacional estuviera viviendo eh, el, el momento que tiene Liga con títulos internacionales, locales y etcétera, yo creo que el arrastre sería sorprendente, o el mismo Barcelona, el mismo Emelec. No, yo creo que fuera igualista. No lo el, sé. el aficionado ecuatoriano es muy resultadista y, y, y muy pendiente de con ¿Pero quién ¿cómo se pero cómo resultadista, o sea, qué resultados puedes querer. Bueno, sí, ya, ya. Tú como hincha <risa> Estás de es con resultados y ni así bueno Sí, o sea, entonces me parece que ese tipo de medidas como para no sé obligarnos, digamos darles que una ser, lección podría ser un incentivar, pero más bien es un obligar me parecen justos y además sabes que es, es inteligente por algo porque también así te garantizas otra taquilla o sea haces un gancho garantizas la presencia de la hinchada y también como que es eh, como que sí no les llamas la atención no y está bien bueno bueno empezamos eh, con nosotros decíamos Liga Olmedo seguramente Liga nuevamente pondrá el, el plantel emergente sí por eso creo que van a empatar uno por uno ¿Tú qué opinas, Eddie? Te juego el primo, el uno por uno Muy bien, siguiente cotejo eh, El cuadro del deportivo Cuenca recibe el Independiente del Valle en partido que... Pucha bueno. ¿Qué interés podrá tener? Eh, yo creo que Cuenca va a ganar, pero dos por cero ¿Tú qué opinas? Dos uno en favor del expreso Grupo local Siguiente juego Inbabura versus MLEC También a las 12 Otro... A quién le podrá interesar Bueno, yo creo que al MLEC le va a servir bastante para hacer mover a sus alternantes de otros jugadores Lo va a encarar ya se dijo con Cualquier suplentes cosa... Pero le, le viene bien, a Fleitas incluso le viene bien ¿no? Para seguir O sea Y yo sé que es un poco burdo decir que no está en Sumando partidos, horas de vuelo. En dos partidos puede agarrar mucha experiencia. Aparte que él es formado por Entonces su escasez, como tío. técnico, ¿no? Él es formado. Pero de todas formas le viene bien a él, ¿no? Y yo creo que van a empatar. Uno por uno. Yo creo que gana el Imbabura 1-0. Un, Luego, Sí, interesa el juego entre Nacional y Liga de Loja. Luego de este Mediodía partido, el... probablemente ya se, se podría tener resuelto el campeonato, ¿no? O Saber cómo va, o sea, antes de las finales, los de emparejamientos y todo ese tipo de cosas. Eh, yo diré que pierde Nacional, ¿ya? <risa> Cero por uno, ¿tú qué dices? Ay, no puede Descanso? ser... ¿eh? Yo digo que Nacional gana 2 a 0 <risa> que... y que Barcelona pierde 0 por 2. O sea, yo creería que sería un partido más complicado, pero eh, un cuadro como el Liga de Loja, cuando prescindes de dos zagueros centrales, tiene problemas. No, yo, yo siendo más, si no, más, partido... más sincero, yo creo que puede estar el empate, verás. Pero bueno, ponle ahí el 1-0 de derrota. Victoria la visitante. Yeah, opinó con el corazón aquí el, el licenciado Calero eh, Vamos con Manta Deportivo Quito A la 1 de la tarde en el Hawkeye Gana 1-0 el Manta ¿Tú qué opinas? Similar 1-0 triunfo para el Manta. Muy bien Continuamos con la fecha 16 bien. horas 30 en el último partido de temporada regular Barcelona recibe al Espoli Creo que le va a ganar 2 por 0 Barcelona al Espoli ¿Tú qué opinas? 3-0 de... Es más Bueno Oye, eso viene siendo todo Se está acercando y el cierre del campeonato Vamos a estar muy pendientes de las finales Y... Así es, eh, mucho ojo el, el, La próxima semana les vamos a tener Dos ediciones Una previa a la gran final Entre Las U's, la U de Quito Y la U de Chile Con invitados especiales y todo sus No apuestas. se lo pierdan Avisarán al resto Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas. Y... Bueno, esto fue Fútbol Asociados sí, Ahí nos vemos Gracias, chau Disfruten las fiestas. De... Viene siendo el fin y ajá y estamos justo en fiestas de Quito así que ahí aprovechar. Chao. Che, esto es fútbol asociado. ¿Están listos, chicos.